Vamos a hablar ahora con Cintia Salabardo, quien es directora general de Asistencia Comunitaria. El Ministerio de Salud viene implementando distintos controles en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Rosa. Se detectaron algunos casos positivos y queríamos conocer de primera mano esta información. ¿Cómo está Cintia? ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos cuál es el trabajo que están realizando. Vimos... Eh, un gazebo allí instalado que está recibiendo o está de alguna manera controlando los micros de las diferentes empre eh, empresas de colectivos. Sí, lo que se eh, armó fue un operativo de detección de síntomas compatibles con la enfermedad de COVID-19 que es una parte más del programa de búsqueda activa que se viene realizando desde hace un tiempo ya desde el Ministerio de Salud en toda la provincia, no solo en la ciudad de Santa Rosa. Eh, en esta oportunidad, porque hemos tenido en el transcurso de los meses de diciembre y enero, eh, se fue evaluando la situación de los positivos y algunos referenciaban como un posible nexo un viaje a algún lugar turístico o algún otro lugar de, de, de la Argentina, entonces se toma esta decisión de establecer el, el puesto sanitario, podríamos decirlo, a, en este lugar donde confluyan los micros, para tener la oportunidad de detectar tempranamente algún sintomático, alguna persona con síntomas. Bien. ¿Este control se lo hacen a todos los micros que llegan a la terminal de Santa Rosa? En principio se está haciendo eh, hincapié en aquellos eh, transportes que llegan de, de afuera eh, y en aquellas eh, en muchas oportunidades en todas las los viajes que vienen a Santa Rosa y que vienen de localidades eh, limitros desde la provincia de La Pampa, digamos, 25 de Mayo, uh -huh. Victorica, porque pueden traer personas de otras provincias. Entonces, en ellos tomamos la precaución de, de tener el, el contacto con cada una de las personas que se bajan y que, que residen acá en Santa Rosa y hacemos la misma metodología con ellos. ¿El control es permanente o lo hacen en un horario esti estipulado? No, el control lo hacemos en dos horarios, que son los horarios que que tiene transporte de Nación, la CNRT, y la dirección de municipal de la terminal, uh -huh. de arribo de los micros. Por eso se establecieron estos dos turnos de trabajo, que son de 5 de la mañana a 9.30, 10 de la mañana, porque algún micro se puede retrasar, y el segundo horario es de las 21.30 horas, a las sí 2 de la mañana aproximadamente, bien porque los micros desde las 8 hasta las 9 y media salen de Santa Rosa a Buenos Aires o La Plata, entonces eh, ese horario también hay, hay gente del Ministerio que se encuentra en la terminal, pero específicamente los que llegan lo hacen después de las 9 de la noche. Cintia, se dio un caso de que eh, un grupo de pasajeros que integraba un micro Eh, se tuvo que aislar porque se detectó un caso positivo de coronavirus. No se cumplía con el protocolo en este viaje, ¿verdad? Sí, es un micro que venía viajando de Córdoba, de Villa Carlos Paz. Es un positivo que se detectó en la terminal de General Pico porque ese era su lugar de destino. Eh, y cuando se empieza a indagar en las medidas que, del micro, la disponibilidad de, de los asientos y demás, lo que se establece es eh, proceder con el aislamiento obligatorio de esas personas eh, que venían en el micro, en función de que el micro viajó con el aire acondicionado prendido, que no es lo recomendable, y que en algún momento hubo alguna otra situación, por lo cual... Eh, para evitar que estas personas corran riesgos, se establece la medida de aislamiento obligatoria Bien, eh, como cualquier contacto estrecho Bien, eh, son 18 personas en total, eh, ¿a dónde hacen el aislamiento? ¿Van a, a algún hotel? ¿Cómo, ¿Cómo están manejando este operativo? Ellos tienen residen acá en Santa Rosa entonces el que tenía la posibilidad de hacer el aislamiento en su domicilio, lo está haciendo en el domicilio y ya pasan a formar parte de nuestra base de datos de la plataforma Control Salud, y los incorporamos al sistema como un contacto estrecho más de todos los que hemos tenido. Eh, tuvimos dos situaciones nada más que nos solicitaron si los podíamos trasladar a un dispositivo de hotel, porque tienen familiares de riesgo que conviven con ellos, entonces para no exponerlos, se hizo este operativo, pero si no, están todos en el domicilio de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con las empresas que no cumplen con el protocolo sanitario? Digo, que utilizan el aire acondicionado o que no controlan que se estén utilizando los barbijos eh, en, en los micros. Eh, el uso del aire, bueno, eso es algo que eh, hay que hacer cumplir las recomendaciones, ¿sí? Eh, yo no te puedo decir cuál uh -huh. va a ser la medida que se tome porque eso no nos corresponde específicamente a salud, uh -huh. ¿sí? y siempre nosotros trabajamos en reforzar tanto la responsabilidad de cada una de las personas que está viajando, como la de apelar a la responsabilidad de las empresas también. Eh, y acá uno también tiene que ser consciente, estás con el barbijo, venís viajando 12 horas, en algún momento se puede llegar venís durmiendo, te lo podés sacar, digamos, pero bueno, dio justo la situación que esa persona que se retiró el barbijo era la persona positiva, entonces por eso uno toma la precaución siempre de posiblemente aislar de más, que es lo que hablamos siempre, pero es donde sabemos que no le vamos a errar tanto, claro ¿sí? Entonces por ahí seguramente eh, es al alguno algún aislamiento va va a generar más contactos estrechos que, que otras situaciones, pero bueno, es preferible eso. Cintia, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ah, bien. Eh, Cintia, eh, te consulto por la campaña de vacunación. En este momento ya recibieron los dos componentes de la vacuna rusa 2097 pampeanos, pampeanas, que son trabajadores de salud. ¿Cómo viene la adhesión del personal de salud a la campaña de vacunación? ¿Cuántos eh, faltan todavía vacunar? Eh, faltan aproximadamente 600 personas cumplir con las dos dosis de la vacuna. Uh -huh. eh, tenemos al, alrededor de eh, 3, 000, casi 3.500 personas de, de trabajadores de la salud uh -huh. eh, que ya tienen una parte, como decías vos, las dos dosis y otra parte tenemos una dosis de la vacuna. Eh, nosotros, por lo que venimos trabajando y venimos viendo, tiene muy buena adhesión eh, a, de las personas a acceder a vacunarse, ¿sí? Uh -huh. Sabemos que es algo voluntario, que no se puede forzar a nadie, pero eh, corresponde decir que todo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes o que tiene alguna tarea específica con con esta, con esta pandemia... Todos eh, han entendido cuál es la situación y han puesto privilegiado la vacuna y se han vacunado. Entonces eso es es importante para todos nosotros. Bien, ¿hay personal de salud que se resiste a aplicarse la vacuna? Hay personal de salud que se resiste, pero que no están en contacto directo con los pacientes, digamos. Tiene que ver con otra cosa. Eh, y no es, digamos, al ser voluntario, uh -huh. ¿sí?, Uno tiene que respetar esa decisión, eh obviamente que tra yo trataría de persuadir para que se puedan puedan acceder y vacunarse, pero bueno, pero de todas maneras son los menos digamos tuvimos claro. esa situación que fue de público conocimiento que salió en en la localidad de eduardo castex, pero que pues fueron dos personas que dijeron que no se querían vacunar. Bien. Eh, no es que el hospital de Castex decidió no vacunarse. Bien. Eh, Cintia, hubo un brote de coronavirus, lo hablábamos recién con Cristian Acuña, en la localidad de Victorica también, otro en Huatraché, en residencias geriátricas. Hay dos provincias al menos, eh, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, que ya comenzaron a vacunar en los geriátricos. ¿Está pensado que los adultos mayores que permanecen en estas residencias y también el personal que los atiende, que los asiste, sea vacunado en los próximos días cuando lleguen las nuevas dosis? Hay un cronograma de vacunación que es el que hay que respetar, que se fue elaborando en función de, de las prioridades y de los riesgos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en función de eso, la provincia tiene, y que ya lo, lo dijo el gobernador, en esa conferencia de prensa cuando anunció que empezábamos a recibir las dosis de vacunas, eh, primero iba a ser el personal de salud por una cuestión lógica y de necesidad, y después se iba a ir avanzando con todas aquellas personas que tenían los factores de riesgo o que eran la población más vulnerable. Entre ellos están los adultos, las personas mayores, y las personas mayores que están institucionalizadas, uh -huh. ¿sí?, Entonces nosotros tenemos próximo, hoy por ejemplo a las 23 horas sale un avión a buscar más vacunas, recién lo veíamos en todos los noticieros. Entonces ya cuando lleguen esas dosis, ahí ya se va a establecer quiénes son los próximos a vacunar, que seguramente van a ser los, a, las personas mayores. Las personas mayores institucionalizadas primero. Y tiene que empezar por ahí en función de que no son ellos los que tienen esa circulación y donde hoy tenemos estos eh brotes, uh -huh. ¿sí? para evitar o que vuelvan a surgir o que se propaguen en otras residencias, porque la realidad es que se viene haciendo un trabajo con las residencias desde hace prácticamente un año, muy a conciencia con todos los organismos que intervienen, tanto los municipios como... Uh -huh desarrollo social, el área específica de adultos mayores, en los cuidados, en, en facilitar los insumos, uh -huh. pero bueno, eran situaciones que podían ocurrir, eh, no fueron de la gravedad que tuvieron en otras provincias, pero eso no justifica que, que se hayan hayan pasado. Entonces eh, es un trabajo que se sigue realizando y, y hay que profundizar en y saber que tenemos una población que es doblemente vulnerable por la situación en la que se encuentra, tanto por una cuestión cronológica de su edad o por patologías de riesgo que pueden llegar a tener. Entonces uno tiene que poner hincapié y hacer énfasis también en, en algunos sectores más específicos. Te pregunto esto porque eh, comenzaron las clases presenciales, más de 13.000 estudiantes eh, volvieron a las escuelas, el pasado lunes, y eh, se entiende o, o sea, se dijo en algún momento que los próximos iban a ser los docentes. Eh, ¿Vos me estarías diciendo que van a ser los adultos mayores antes que los docentes? No, lo que yo te planteo es que son las prioridades de, que se establecieron cuando se anunció el cronograma de vacunación. Uh -huh. Nuestro gobernador dijo, so, ministerio eh, eh, los trabajadores y las trabajadoras de salud mencionó en esa oportunidad a los docentes y ahí se establecerán también las prioridades como las establecimos nosotros dentro de los trabajadores de salud. Bien. No es, digamos Uno tiene que saber diferenciar eso eh, más allá de que el que se quiera vacunar lo pueda hacer. Uh -huh. ¿sí? No es lo mismo alguien que no tiene contacto directo con la enfermedad a quien sí lo tiene. Bien. sí Entonces eso, eso es lo que hace al cronograma de vacunación y a la priorización. Eh, suena horrible, pero debe ser así, para uh -huh. que sea lo más ordenado posible y que el recurso que viene vaya a quien más lo necesita. ¿El recurso que va a venir ahora, cuándo va a venir? Eh, Hoy es... sale el viaje hacia Rusia a buscar nuevas dosis de vacunas, sí. que estará llegando en dos días, sí. y ahí se va a realizar nuevamente toda la distribución Eh, qué hace el Ministerio de Salud cuando llegan las dosis de vacunas al resto del país. Uh -huh. Estaríamos hablando prácticamente de la semana que viene. Claro, eh, posiblemente llegan a la provincia el fin de semana. Sí, eso, digamos, la fecha específica. Está no bien, no, no, puedo, está bien. En la semana que viene, eh, supongo que ya ya va a estar eh, todo listo para, para continuar con... Con la vacunación. ¿Se sabe, cynthia cuántas dosis van a llegar eh, en esta partida? No, no accedí a ese, a ese dato específico uh -huh. de la cantidad de dosis que vienen a, eh, a la provincia. Bien, todavía faltan eh, vacunarse con el componente 2. Eh, hay en este momento 3.845 que ya recibieron el eh, componente 1 eh, y 2.097 el componente exacto. 2. Eh, sí. cynthia te pregunto por el uso de la ivermectina, sabes cómo viene funcionando eso? Mirá, te voy a ser totalmente sincera uh -huh. y en esto eh, es lo que corresponde. Mm, tengo le, Tenemos información porque todos los que estamos trabajando con esto nos vamos nutriendo de toda la información que nos transmite el ministro. Pero eso es algo específico del área médica Bien. y tendrían que consultarlo directamente con ellos. Bien, perfecto. De aquellos que están haciendo el, específicamente abordando el tratamiento eh, con Ivermectina. No es algo que yo... Que yo te lo pueda decir. Gracias, Cintia. Y la última consulta tiene que ver con las camas ocupadas, algo que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud. Bajaron los casos en las últimas semanas, pero sigue habiendo casi un centenar de pampeanos y pampeanas internadas. Sí, pero recién justo estábamos hablando con el subsecretario de este tema, que nos va pasando toda la información. Eh hay menos cantidad de camas de terapia, ocupadas y demás, por lo cual eh, también uno tiene la posibilidad de, de trabajar mucho más tranquilo, digamos nunca se llegó a ese colapso del, del sistema sanitario en la provincia de La pampa más allá de que hemos tenido varias personas, varios pacientes internados. bien Cintia, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes.